Yo creo que pensar de que la corrupción es inherente a la actividad política sería como pensar de que gobiernen los malos, digamos. Yo creo que no, que la, la política es una vocación de servicio que debe tener valores y principios, y que dentro de esos valores y esos principios, bueno, hay que ir buscando las formas de, de, de realizarla siempre en un marco de honestidad y de transparencia. Es claro que para que exista un caso como estamos hablando hoy de José Luis López, tiene que existir una contraparte que quiere obtener una ventaja de un funcionario público. Y yo creo que así como somos duros con el funcionario político, tenemos que ser duros en la búsqueda de las contrapartes que buscan eh, hacer eh, de la actividad económica una actividad siempre sospechada de corrupción. Entonces... Eh, para López, lo que le toca a López y es la investigación que se llegue hasta donde tenga que llegar. Alguien le dio los 8 millones de dólares a López y por algo. Y nosotros creemos que si López es culpable, tienen que buscarse todas las partes que han participado de este hecho.